día en esta plaza que lleva el nombre de Manuel Belgrano, quien creó la bandera nacional argentina, que nos representa en todas las naciones del mundo. Y estamos acá en esta plaza que nos quedó chica, homenajeando también a Belgrano, que nació un 3 de junio de 1770, en Buenos Aires, se crió junto a sus 7 hermanos y 3 hermanas, estudió en el Colegio San Carlos. Sus padres quisieron darle la mejor educación y en esa época no había posibilidades de estudiar acá, así que Manuel Belgrano, a los 16 años, viajó a España a estudiar. Las familias que tenían dinero, podían enviar a sus hijos a estudiar a Europa. Manuel Belgrano, en Europa, se recibió de licenciado en filosofía, de abogado, se especializó en economía política y de regreso a su patria, a la Argentina, fue el primero secretario del consulado, fundó la primera escuela de dibujo, la Escuela Naval, y, por supuesto, trabajó muchísimo para desarrollar la agricultura y el comercio. En 1810, Manuel Belgrano funda y dirige el Correo de Comercio, un diario de Buenos Aires que, iluma, que iluminaba al pueblo con ideas de libertad. Manuel del Grano tuvo una participación activa en la Semana de Mayo y fue integrante de la primera Junta de Gobierno, fue vocal, vio siempre su vida por la patria, fue elegido jefe del Ejército Argentino, participó en las experiencias de la guerra y después le dio su mando a San Martín, enfermó y falleció el 20 de junio de 1820. Y nosotros hoy tenemos la bendición, yo llamé hoy a la mañana a los veteranos de Malvina pidiéndoles que me acompañen a compartir esta maravillosa tarde con los alumnos de todas las escuelas y a compartir la promesa de la bandera. Así que los voy a llamar porque son un orgullo, porque son quienes también. Muchos de ellos dieron la vida por la patria y otros, por supuesto, no tenemos acá, pero arriesgaron su vida. Y están siempre, como muy bien dijo la inspectora, jefa, hablando, dando charlas en las escuelas de Malvinas. Así que les pido que, me, les pido que me acompañen. Un fuerte abrazo a nuestras docentes que hacen patria todos los días, que son un orgullo para todos nosotros. Un fuerte abrazo y un aplauso para todas nuestras docentes que enseñan, contienen y le dan amor a lo más importante que tenemos en nuestras vidas, que son nuestros hijos. Eh, Promesa Alumnos. Esta bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad simboliza la República Argentina, nuestra patria, el símbolo de nuestra libre soberanía que hace salgado los hombres y mujeres de todos los pueblos del mundo. Convojo el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes de, las, de nuestras instituciones. Perdón. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres. Los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a probarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros esfuerzos y nuestros mares. Nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizaciones simboliza nuestro presente en el día a día debemos construir la democracia que nos enlo enlobese y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos alumnos prometen defenderla Respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto. Estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos. Aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! momento tan importante, vamos a escuchar ¿Tale? la interpretación de una canción.